La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez En este punto de la narración que deja a Bernard Rie detrás de una ventana Se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor Puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos Las plagas, en efecto, son una cosa común Pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenida. El doctor Rie estaba desprevenido como lo estaban nuestros conciudadanos y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra las gentes se dicen... Esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de eso si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de, de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal es un mal sueño que tiene que pasar pero no siempre pasa y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan y los humanistas en primer lugar porque no han tomado precauciones nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros se olvidaban de ser modestos eso es todo y pensaban que todavía todo era posible para ellos lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Lo que es la ciencia.